Este 7 de agosto, 7 años de comunicación comunitaria en el territorio Mije. Sé parte de este gran evento. Participa en las actividades de... Cantos, bailables, obras de teatro, poemas y dibujos. Con dedicatoria a la radio comunitaria. Con tu participación elaboraremos un CD conmemorativo. No faltes. Inscríbete aquí en tu radio comunitaria Genbog y celebremos juntos esta gran fiesta. Informes: www.radiogenbog.org. Teléfono en cabina: 01-22-23-790052.